El primer análisis, digamos, que, que hay que hacer es que eh, la tendencia es una tendencia que está eh, absolutamente firme. Ya acaba de hablar eh, Daniel Scioli reconociendo la derrota. Eh, los titulares de los principales diarios ya, digamos, eh, dan cuenta del triunfo de Macri. Por un margen, diríamos, que está dentro de lo que eh, pronosticaban las encuestas. Son seis puntos en este momento y con prácticamente tres cuartos de la elección escrutada, es muy difícil que esto se, se revierta, puede haber algún cambio mínimo. Seis puntos de diferencia para para Mauricio Macri, lo que de alguna manera este demuestra que efectivamente la tendencia que ya se había esbozado el 25 de octubre, se profundizó en el sentido de que eh, se trató de un, de un voto eh, fuertemente opositor al Gobierno Nacional. De alguna manera hay un voto castigo ¿no? que, se, que se expresa en este 53% de los votos que tiene Mauricio Macri y que también mmm, demuestra que el grueso de los votantes de Sergio Massa efectivamente votaron a Cambiemos, ¿no? Entonces, hay que analizar un poco el componente de ese voto y acá es bastante complejo el tema, ¿no? Es decir, uno puede decir, se trata de un voto de derecha en parte sí es decir hay algunas demandas que tienen que ver por ahí con planteos eh, históricos de las fuerzas políticas de derecha pero también hay que relativizar esto y complejizar un poco eh, ese porcentaje tan importante ese 53% digamos que eh, va para cambiemos y que de alguna manera me parece que traduce un, un voto castigo Y en determinado aspecto uno puede decir, bueno, hay demandas que el kirchnerismo no ha logrado satisfacer a lo largo de estos 12 años, ¿no? Porque uno ve que en, en distritos donde los sectores populares, digamos, tienen eh, una presencia muy muy notable, también se ha impuesto, digamos, eh, este candidato tan particular, ¿no? Eh, Mauricio Macri, un candidato de una derecha dura, de una derecha explícita, eh, por primera vez en, en nuestro país Eh, un, un candidato de derecha eh, sin vinculaciones de ningún tipo con la cultura política de los grandes partidos populares en la Argentina llega al gobierno a través del voto ¿no? es, es un tema que hay que por ahí eh, pensarlo, analizarlo y no caer en análisis simplistas ¿no? porque cuando vos tenés un 53% de la población que, que vota en ese sentido, necesariamente me parece que hay que revisar un montón de cuestiones, Seguro. necesariamente hay que ser autocrítico en relación a lo, a lo que se construyó desde el, desde el gobierno kirchnerista y hasta qué punto ese gobierno que se decía nacional y popular, bueno, satisfizo realmente las, las demandas o las expectativas de los sectores populares. ¿no? En esta cuestión, Martín, que mencionás de eh, la llegada de una expresión de derecha, netamente de derecha marcada, vía democrática, vía votos, vía urna. La alianza, podemos encontrar algún parentesco con algunos componentes de esa alianza del 99, esa cuestión castigo también a lo que había que termina eh, poniéndole el poder al gobierno de Fernando de la Rúa que después termina en esa alianza muy, muy, muy, que estaba muy frágil al momento de llegar sí. que termina explotando, como las versiones del radicalismo un poco más eh, ortodoxa la que representaba sí. de la Rúa, no esa cuestión, porque si no, no, no, no tenemos un parámetro para poder ver que ¿Cuánto hace 10, 15 años que existe el PRO? Maneja la capital federal y no había tenido mayor desarrollo y de una elección a menos, la otra... Menos, menos, menos de 15 años. O menos de 15 años. Sí, sí, y sí. pasa de Y pasa de una elección a otra a conquistar una cantidad grande de provincias de la provincia de Buenos Aires y se queda con la presidencia de la nación. Es realmente sí. llamativo. Lo de la alianza yo creo que, que, que expresaba eh, de alguna manera otro armado político en un punto en el sentido de que ahí tenías por ejemplo algunos componentes de centro izquierda. Por ejemplo, el Frepaso, ¿no? El Frepaso era una fuerza política de centro izquierda que se había formado a partir de, bueno, de la disidencia de ciertos sectores que venían del peronismo, etcétera, y que se agrupa con la Alianza. Si bien es cierto que los sectores del radicalismo hegemónicos en ese momento, este encabezados por De la Rúa, pertenecían al al tronco, diríamos más más de derecha del partido, pero en, en su conjunto la alianza no aparecía como una fuerza política Martín. de derecha tan tan marcada. Lo cierto es que la figura de Mauricio Macri pasó de un mes al otro mes en convertirse directamente en el presidente de los argentinos. Sí, del, del Merrindo al 50... Más al, o menos. Pico de, de 53%. Sí, es un, es un personaje que uno no no, no puede saber bien qué, qué tiene, ¿no? Es decir no no no no es carismático no, no dice sí, no. nada cuanto cuando habla evidentemente bueno eh, logró poco a poco referenciarse como como una figura opositora al gobierno con un, con un discurso este que combina lo, lo, lo peor del discurso de la derecha tradicional con, con lo otro que es la nada misma digamos ¿no? con una especie de manual de, de autoayuda Eh, pero bueno, logró imponerse. Me parece que el, el triunfo del macrismo, creo yo, no expresa también los límites del, del proyecto político del, del kirchnerismo y nos lleva a pensar hasta qué punto hubo a lo largo de estos 12 años un verdadero proceso de politización, hasta qué punto realmente eh, el kirchnerismo transformó Eh, la Argentina en términos políticos, económicos, sociales, en términos de valores, hasta qué punto el, el modelo de desarrollo que el, que el kirchnerismo impulsó basado en el consumo, digamos, sí. ¿no? ¿no? reprodujo también, al menos en parte, bueno, lo peor de toda esa eh, de todo ese imaginario, diríamos, ¿no? de, si de la tela de, de la derecha un, política. Hablabas si hace poco en un texto ahí de la cuestión del consumo como caldo de cultivo en algún punto de estancamiento de clases medias, que es el caldo de cultivo que termina generando a la derecha. al mismo Porque yo estoy seguro que muchísimos de estos votos de hoy Frente Cambiemos fueron votos eh, del Frente para la Victoria en elecciones pasadas. Seguramente, porque si no, no, no se hay, explica el, claro, la, la caída ver, de ese 54% de ganancias. Exactamente, ciento, no, al... número. y ahí hay una cuestión ideológica que queda para que la discutamos nosotros en términos concretos, que un poco lo que tiraba Alfredo Grande también cuando hablaba acá, acerca de cuántas cosas hablamos y que explica de eso, de cómo se llega a fin de mes, bueno, que es lo que la gente discute realmente. Creo que ahí hay también toda una cuestión de esa, de esa, de esa apertura que ha encontrado en la alianza esta cambiemos, esa expresión. Porque yo, no sé hasta qué punto, también ahí veo, o llego a pensar la cuestión de las formas, cuánto también escuchamos de las formas, de que más o menos estoy mal, pero estoy cansado de las formas, ¿no? y la cuestión de las formas, en esto poner a Cristina confrontativa, la cuestión de... De la cultura el, política. El modo, claro, del modo del de... Del estilo político. Y yo digo, bueno, eso, pero, y eso quizás sí tiene un porcentaje hoy que nosotros no llegamos a ver, o que uno no puede creer que eso pueda generar semejante incidencia, que marque también y corra ese timón de, de caudal de votos. Yo tengo una hipótesis una hipótesis ahí al respecto, ¿no? que, que puede ser este por ahí un poco audaz y, y por ahí puede resultar este chocante, sobre todo para, para los kirchneristas, pero hace mucho tiempo que, que creo que eh, el kirchnerismo no no modificó estructuralmente la, la economía y la sociedad en la Argentina, sino que más bien eh, se abocó a una transformación que se operó más en el plano discursivo y en el plano simbólico. Y eso llevó también, lo llevó al, al propio gobierno eh, kirchnerista, en, en sus distintas este, eh, facetas, digamos, a eh, profundizar la confrontación con lo que ellos consideraban, bueno, la derecha, la oligarquía, etcétera mm, Digamos, buena parte de ese discurso es un discurso que está ritualizado, porque se hablaba de soberanía y se y se acordaba con la Barrick, digamos, ¿no? Este, se planteaba la idea de la independencia económica y se profundizaba el modelo sojero es decir pero esa esa idea de apoyarse mucho sobre lo sobre lo simbólico o sobre lo discursivo llevó por ejemplo al gobierno a eh, polarizar ¿no? entre entre izquierda y derecha llevó a, a confrontar con, con grupos como clarín Yo creo que deliberadamente, en el sentido de que justamente eso reafirmaba un poco ese lugar de izquierdos entre centro izquierda, ¿no? que de alguna manera también in inhabilitaba a los otros grupos para estar en ese lugar, y esa polarización terminó jugándole en contra en un, en un escenario electoral como, como el que se presentó.